Bueno, y acá vamos al encuentro de querido compañero Guillermo Mació, del demógrafo. Guillermo Mació, ¿cómo estás, Guillermo? Buenos días, muy bien, entusiasmado con ustedes y conversar sobre algunos temas que pueden ser de interés. Muy bien, Sab bien. y sabes qué? Hace un ratito nos llegaba un mensaje de Analea, desde Tararira, Ajá. diciendo Ajá. que estaba esperando para aprender de la columna del demógrafo Mació cuidado bueno manda a, a través de radio muy bien muy bien bueno Maco con qué tema vamos hoy el fracaso de la humanidad en sus intentos por controlar la población humana bien eh, por con qué datos partimos eh, te digo porque estábamos leyendo de Uruguay concretamente en lo que tiene que ver con la tasa de natalidad con un índice muy bajo bueno, se llegó a plantear sí. que es la, la tasa de natalidad más baja de la historia después sí. eh, en el Reino Unido también hablan de que se desplomó la natalidad claro, sí escúchame, cuando nosotros hablamos de la población mundial lamentablemente o afortunadamente tenemos que dejar a un costo la situación demográfica del Urguay porque es excepcional en el mundo y en América y en nosotros mismos por una razón que todavía no está explicada el proceso demográfico del uruguay sigue un patrón que escapa a los patrones internacional los patrones a los patrones internacionales. Entonces, hay hay que poner, salvo Uruguay, siempre que hablamos del mundo, porque Uruguay es otra cosa. Pero, como su peso demográfico es muy leve, en general se lo deja de costado y no se hace ningún comentario. Yo quiero hablar de las grandes tendencias mundiales que, sí. afortunadamente, no nos tocan a nosotros. Bueno, bueno. ¿Cómo es entonces? Hola. ¿Cómo está planteado el tema entonces, Maceo, a nivel de las grandes tendencias mundiales? Yo venía que el fracaso principal de la humanidad, desde el punto de vista demográfico, tenía de no haber tenido ni la voluntad, ni la política, ni las herramientas para reducir el crecimiento demográfico del planeta. El planeta llegó a un punto de capacidad casi de saturación que solo lo salvará una pandemia como la que estamos viviendo o que se descubre el mecanismo de migrar a otros planetas es así que parece de ciencia ficción pero eso no está tan lejano es decir eh, la dimensión demográfica del planeta tierra con poquísimas excepciones, como el caso de Uruguay, hace que la sustentabilidad del planeta no resista la carga demográfica que tiene actualmente. Por eso la reacción es la eliminación colectiva, ya que las políticas de población que intentaron aplicarse fracasaron ...en el planeta, por eso no hay más conferencias mundiales de población. Hubo tres en el 74, en el 84 y en el 94, en Bucarest, en México y en el Cairo... ...y se renunció a hacer lo que se pretendía hacer en esa época que era el plan de acción mundial, una especie de carta de compromiso de las naciones con el crecimiento demográfico. Eso fracasó rotundamente por distintos motivos que después se pueden dar, pero le damos a, a arreglarse como pueda y entonces el crecer y multiplicar ese mandato bíblico no funciona y el otro de gobernar es poblar se, se, se convirtió en una contradicción gobernar no es, es permitir que no se pobre tanto ¿Sí? no. entonces estamos en una contradicción entre lo que hemos dicho y predicado como verdad absoluta ...en una práctica... ...que las contraviene... ...entonces nos ponemos de acuerdo... O ...hacemos lo que manda el mandato... ...o decimos... ...este mandato para la especie humana... ...no sirve... Sí. ...y nada menos que mover esas cosas... ...no... ...claro... Eh... ¿Hay pero, alguno, no. eh, pareciera como que es un tema muy desparejo en el mundo no que hay distintas realidades según la parte del mundo de la que hablemos sobre el tema Exacto. hay distintas realidades en el mundo según hablemos pero lamentablemente la tasa de crecimiento cero para el planeta tierra está muy lejos uh -huh. porque si hubiera pero hay países que todavía siguen creciendo al 3, 4% no hay entonces hay algunos países que están con decrecimiento demográfico como es Alemania pero son casos excepcionales la tendencia mundial y continental es a seguir creciendo y ya pasamos al límite desde el límite de cuánta gente puede soportar el planeta Tierra en los actuales estándares de consumo y formas de vivir fue superada, ya esa cantidad no aguanta más entonces el planeta reacciona con una pandemia que por lo tanto es global, una relación como mecanismo autorregulador del crecimiento y ¿cuáles son los caminos a seguir? bueno, justamente eso es lo que queremos plantear y discutir como vías posibles no que se puedan llevarse a cabo Auto, a, automáticamente sino que haber decisiones de poder político y voluntad o una nueva conciencia de reproducción demográfica porque el principio es que si una mujer no tiene hijos es una mujer fracasada mm. y es, ese principio no corre más entonces cuestiona la valora, el sistema de valores individuales de la sociedad contemporánea en el planeta Y los casos que han, se han aplicado, como el caso de China, del Hijo Único, dieron resultados, pero con consecuencias posteriores que no estaban previstas. Entonces es un tema que, que la sociedad humana, temprano o tarde, más temprano que tarde, se lo va a tener que plantear de otra manera. ¿Qué población puede tener la tierra para vivir en condiciones relativamente normales? Uh -huh. Yo insisto con esto de, de que según el lugar, es eh, según el país y la región del mundo, es eh, cómo encontramos el tema. En México dicen que estuvieron estudiando el tema de la población... México claro. tiene 128 millones de personas, es el décimo país con mayor población, sí, pero el año sí, pasado está... la tasa de natalidad cayó a su peor nivel en 35 años. Dice claro, que el año pasado claro. registraron 1.629.211 personas, lo que quiere decir un descenso de 22,1% respecto claro. al 2019. Bueno, México es un caso ejemplar porque primero tiene un Consejo Nacional de Población, que es una entidad política de alta jerarquía que marca pautas en materia del comportamiento demográfico. Segundo, fue la se estuvo fue la sede oficial ...de la segunda conferencia mundial de población... ...en la que yo tuve el privilegio de participar... ...y hay una conciencia de política de población... ...en el ejilenco político de cualquier partido. Sí. Es decir, ellos hay una conciencia política... ...que en el Uruguay no existe. Seguimos hablando de crecer de inmultiplicados... ...el precepto bíblico que no corre más... ...eso crecer y multiplicado es un disparate... ...y el otro gobernar es poblar... ...otro disparate, un anacronismo... ...ya fue... ...gobernar es contener el crecimiento de la población... Uh -huh. ...que es lo que está sucediendo en México... ...¿verdad?... Uh -huh. ...México además tiene un factor favorable... ...que no se dice mucho... ...que es la migración constante y voluminosa... ...hacia los Estados Unidos... ¿No? Sí. Es un país que emigue la población y, en consecuencia del crecimiento, se va reduciendo progresivamente. Pero ese caso mexicano lo ponemos como excepción cuando tendría que ser el patrón estándar en el continente. claro Porque ya otros continentes no tienen vuelta porque ya están superpoblados, como es Europa, con una población envejecida, que el problema el problema de Europa no es la cantidad de gente, sino la cantidad de años que vive la gente, porque resulta que ahora el envejecimiento, la población envejecida en Europa, cuesta más caro que la población joven que tiene que educarse y cuidarse. Entonces, dio, en Europa se dio vuelta el problema. El problema ahora son los viejos. Ah. y toda la seguridad social es deficitaria y quebrada porque las generaciones jóvenes son menores que las poblaciones viejas y entonces el costo social de mantener a la vejez es mucho más elevado claro. es decir es otra consecuencia y es que entonces estamos en ese tránsito en el cual hay silencio político. Sí, ¿no? sí. Todavía algunas creencias y otras no. El Uruguay tiene un problema demográfico que es insoluble, hasta porque no hay ninguna posición, que es el basamiento de su territorio más rico, que es el área rural. El área rural. ¿no? Claro, nosotros ten podríamos tener un nivel de productividad agroalimentaria mucho más intenso del que tenemos, pero en el campo no hay mano de obra, uh -huh. simplemente. Entonces los patrones de producción agroalimentaria son muy bajos en volumen, no en calidad, en volumen, por falta de personal en las áreas rurales, está todo concentrado en áreas urbanas, áreas urbanas que son periféricas el caso del Uruguay es exactamente lo contrario un envejecimiento precoz de la población uh -huh. y eso trae acarrea otros eh, problemas como los que vivimos cotidianamente con las condiciones precarias en que viven las personas de lo que se llama la tercera edad que son tercera, cuarta y quinta ahora ¿no? 60, 70 y más de 70 claro, claro ah, el, el, el caso del Uruguay una vez más en el esquema mundial hay que ponerlo en costado porque es un caso excepcional diferente con una corriente envejecida y envejeciéndose desde hace muy antiguo en ese sentido fue un precursor pero no precursor planificado sino un pre un precursor voluntario casual sí, ¿No? sí, sí. entonces este el, el caso uruguayo Eh, es una excepción en el planeta Tierra, salvo algunos países europeos muy envejecidos, como es el caso de Alemania, donde lo que se resolvió es traer mano de obra joven importada en tipo de migración temporaria por un determinado tiempo. Hay Después una oyente tenemos... que está mandando un mensaje analía de Toledo, que dice buenos días a todos yo observo que cada vez más se visualiza el hecho de tener hijos como un problema, una situación no deseada y que los claro. hijos son un plomazo esto atraviesa todas las capas sociales pero claro. no reduce el nacimiento sino que lo muta dice ella, a algo sí. peor que es distintos tipos de pseudo abandono o abandono directamente pero jamás a una revaloración más humana y amorosa del asunto este cambio de era debería plantearse ese cambio, forjarlo porque si no vamos rumbo a lo decadente y a desaparecer como humanidad en todo sentido nos manda incluso la foto de un muchacho pintando un muro donde dice somos especie en peligro de extinguirlo todo no de extinción distinguirlo todo claro es muy es muy interesante y, y valoro muchísimo el aporte porque oh, si ustedes prestan atención el tema demográfico es un tema tabú en la clase política porque ahí surgen las ideologías y eh, el, el peso que tiene las creencias religiosas entonces hay una hay una comisión de población en el poder legislativo y nunca he visto que el tema población en el Uruguay como situación concreta sea tratado nunca te van a convocar a un, a un demógrafo te convocan a un médico como si el médico estuviera preparado se ve en la pandemia la pandemia tiene un elemento médico que pero tiene un elemento demográfico importantísimo nunca escuché que un demógrafo planteara la situación de la pandemia como elemento de pérdida demográfica número de habitantes es un, un relicto exclusivo del cuerpo médico del Uruguay porque lo que hay es una ilusión se lo elude a la discusión abierta entre los políticos uh -huh. ¿qué población ne necesita el Uruguay? Incluso el Uruguay es uno de los países que más retardan en enviar información demográfica para el anuario de Naciones Unidas que publica las estadísticas demográficas del planeta. claro El Uruguay está mal visto, es un mal hacedor de censos, es mezquino en la remisión de información, no hay difusión de la situación, etcétera, etcétera. Es un país oscuro, en silencio, porque hay un juicio que viene desde mucho tiempo atrás de que el censo va a hacer censos para la masonería uruguaya y para otra masonería y otras sectas era una cuestión peligrosa por eso tenemos el récord mundial de irregularidad censal en el mundo el país más irregular en levantar censos es el uruguay uh -huh. Es que que el último censo que se levantó en 2012 en la época de Mojica, se llama el censo Mojica, nunca se publicó porque mm. nunca se terminó. Y pues estamos en el 2022 y llevamos ya 11 años sin hacer censo cuando normalmente por mandato constitucional como los Estados Unidos se hace eh, cada 10 años religiosamente la tercera semana del mes de marzo y en Inglaterra en los años terminados en uno y en Brasil que es nuestro, el más importante hay toda una política central extraordinariamente concreta no uh -huh. sé sea que conocer la población es un problema para los políticos uruguayos así claro. de simple claro. Acá Alicia otra oyente dice que en Colonia se dice es donde hay gente de más longevidad no en Uruguay sí, en Colonia dice. No, no, no, no hay, hay muchísima hay muchísima eh, un peso muy importante pero el país que tiene más longevidad en el mundo es China que tiene 17% de su población estoy leyendo estadísticas de Naciones Unidas Ajá. Latinoamérica y el Caribe apenas andan en el 7%, Ajá. países mucho más envejecidos son Estados Unidos con 12%, China con 18% y el país que tiene, eh, en la región que tiene Latinoamérica y el Caribe en promedio, todo eso, tiene el 7%. Macío, ¿cómo que... influye el tema de las migraciones eh, en el, el tema? El tema el tema el tema de las migraciones la cantidad de gente ah, es, que se cambia de continente incluso eh, bueno en este momento en realidad no hay migraciones como la conocimos allá, a comienzos del siglo 20 lo que hay son refugiados uh -huh. en general la, la gente migra masivamente por una hecatombe climática sí. geográfica política, por hambre o de hambruna y de hambruna exactamente Entonces, son migraciones no continuas y en general hay un procesivo encerramiento, se cierran las fronteras y quedan en la frontera acampada los migrantes hasta que la, el, la Comisión Internacional de Migraciones busque alguna solución de repatriación o de reacomodo. Pero son las fronteras, no hay la migración clásica de que va Llevaba a la familia en el barco, cargaba los petates, las cosas, migraba... Eh, lo, uno de esos se veía... Yo lo alcancé a ver hace 20 años, así masivamente, de la India a África. A uh -huh. Sudáfrica. y Que el migrante se lo nota enseguida porque no lleva valijas lleva bolsas con todo el atado de ropa que tiene. Claro. De seguida uno sabe. Es clarísimo, un migrante en un puerto, en un puerto, porque en avión no viajan, obviamente, eh, que ven montones de fardos atados, así como se dan los fardos para el lavadero, de la familia, la madre, el hombre, y tres niños y un bolso, una bolsa grande que lleva las pocas pertenencias. Eso no se ve tanto en América, puede haber alguna migración fronteriza, en, en la frontera con Bolivia y Paraguay y esa zona, pero no son de gran volumen, uh -huh. porque además las fronteras están muy cerradas. Y la otra migración que continúa, pero está está con tapia de madera, en eh, miles de kilómetros, de la frontera mexicana es norteamericana para evitar la migración, el ingreso de mexicanos a México, al campamento de centenares de personas esperando el permiso de entrada. Claro. Pero eso es una migración, un flujo, yo te diría, desde 1950 para acá, permanente, hacia, hacia el sur de México. Después estamos totalmente cerradas. En otros lugares están, en China, totalmente cerrada no se mueve nadie. Y en Europa pasa lo mismo. Sí. En Europa lo único que hay que sigue es una fuerte migración, temporal de zafra para servicios de baja calificación de eh, eh de libaneses, de turcos, de esas de esas zonas del Oriente cercano para tareas de safra en Europa. Muy Limpieza. bien. Muy bien, Guillermo, como siempre el agradecimiento nuestro desde aquí por todo este análisis. Eh, eh un gusto y tenemos que seguir en el tema porque el tema nos va a tocar de cerca, tarde o temprano Muy bien Te bueno, mandamos un abrazo eh Igualmente, muchas gracias, chao Chao, chao